En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hoy hace 30 años que el mundo es un poco más libre. Hoy hace 30 años que se produjo la caída del Muro de Berlín. Un hito fue uno de los grandes acontecimientos del siglo. Lo que llama la atención es que a algunos, de los que se le llena la boca con la caída... ...del muro de Berlín... ...defienden que sean más grandes... ...en los muros de Ceuta y Melilla... ...y que tengan incluso más concertinas... ...algo no encaja... ...y no olvidemos que existen otros muros... ...que hay uno que separa... ...Estados Unidos en de México... ...y que el que lo elevó celebró la caída del muro de Berlín... ...de qué vamos... ...y que hay otro, el más largo del mundo... ...que se encuentra en el Sáhara... ...y otro más, brutal, en Palestina... ...está muy bien que cayera el de Berlín... ...pero estaría muy bien que cayeran todos... Todos los que separan a personas al margen de su credo, de su cultura, de su religión, los de Berlín sufrían. Los de Belén, que tienen un muro que les impide salir de su territorio, también sufren. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos. Esta es la Sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos hasta las 4 de la madrugada con los siguientes contenidos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y nos hacemos una pregunta Es la tierra una granja, un experimento Un lugar al servicio de otros en la granja humana Esta noche en la rosa de los vientos Y lo vamos a averiguar en el círculo secreto ya está y a todas las preguntas que queráis eh, podéis responder. Estamos en Twitter, en nuestra etiqueta es el hashtag y etiqueta almohadilla rosavientos. Nuestro hashtag, nuestra etiqueta es almohadilla rosavientos. Y esto. Apesta malo, huele a enemigo, huele mal. Bueno, los espías que estaban al otro lado del muro de Berlín creían que eso podía pasar y que los malos olían. ¿Qué es esto? ¡Uf, qué peste, qué peste! <risa> en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. Hoy es el día, se cumplen 30 años de la caída del muro y vamos a traer una historia diferente, más humana, más dura. A algunos les parecerá de ciencia ficción. La sí fue más importante en Alemania Oriental en los años del comunismo que su propio ejército todo valía para controlar a cada uno de los 17 millones de ciudadanos que como lo hicieron os lo contamos por ejemplo guardando ropa interior de los disidentes en botes no lo perdáis, vais a alucinar en un momentito Y atención, además, hoy invitado de lujo, José Luis Corral, uno de los mejores historiadores de nuestro país. Un grande y nos hablará sobre otro, sobre el CITE. ¿Quién era? Nos lo responda él. Vamos a también conocer muchas cosas sobre un tema muy, muy delicado y muy eh, tremendo y llente. Medicamentos que matan. ...una de las principales causas de muerte... ...en nuestro país y en muchos países... ...medicamentos que matan hoy en la cara B... ...en la rosa de los vientos. Y más Eureka autoestima... ...lo que la ciencia sabe sobre los secretos... ...de creer en nosotros mismos... ...nos lo va a contar Armando Martínez... ...y señales del fin del mundo... ...y más el callejón con José Manuel Esquivano... ...y mundo bizarro... ...vamos a hablar de los lugares a los que ir... ...para arrancarse el maleficio... ...del mal de ojo. Y el jurado está al frente... ...de la parte técnica... ...Javier Sevillano en redacción y producción... ...y en la codirección Silvia Casasola... ...que nos ofrece ya mismo... ...las primeras pistas para conocer quién es... ...el personaje oculto... ...de esta noche pista eh, que nos dicen los siguientes silvia pues buenas noches a todos o y yo noches, con, con tanto muro que la verdad que es una maravilla eh, que, que se pueda decir que, que los ese muro se derribó aunque hay uno que quiere erigir ese muro ...en México, ¿no?, que separe la frontera entre Estados Unidos y México. ¡Ay, Dios mío! Volvemos siempre a, a lo retrogrado. Pero yo me quedo con los navegantes, porque qué mejor que estar explorando... ...y estar, pues eso, descubriendo sitios, sitios maravillosos y sitios nuevos... ...y sitios donde viajar, porque la mente se abre muchísimo cuando se viaja. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el concurso de hoy va de navegantes. En concreto, de navegantes famosos españoles. Primera pista que os doy para que vosotros decidáis quién puede ser el personaje que se esconde en el concurso de esta noche. ¿De quién estoy hablando? Si desde muy joven se enroló en barcos pesqueros y comerciales, las opciones que tenemos son Álvaro de Bazán, Juan Sebastián Elcano y los hermanos Pinzón. Ya sabéis que podéis escribir al correo a rosa.vientos.es o en Twitter con almohadilla rosa.vientos. Entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle del programa. Y no os olvidéis que el que gane tiene que enviar al correo su dirección, que siempre estamos diciendo lo mismo. Pero bueno, yo no me canso. Chicos, muchísima suerte. A ver si dais con el personaje... Y nada, nosotros estaremos mirando los correos y los twitters a ver quién acierta. Mucha suerte, enhorabuena. La una y ocho minutos. Hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.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 No tenemos que pensar eh, que ellos eran los malos únicamente. No, no, no, no. Allí eh, los niños eh, les obligaban a ver el diario sí. Y aquí les obligaban a jugar al PlayStation. También es una forma de doctor... No, de pero allí no era... El, el problema no era que él tuviera una relación. No. Que se lo dicen, no era... El problema es que no había informado de esa <risa> ya, relación. Ya, ya, sí. Es decir, que era un po es un poco por poner el énfasis en esa necesidad de saber que tenían...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 tiran toda de la manta ¿eh? Ah, vale, fenomenal. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Respirar para sacar la voz Despegar tan lejos como una hila veloz. Respirar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 Círculo Secreto. En unos eh, minutos eh, nos preguntamos eh, ¿Es la Tierra una granja? ¿Una granja humana? Vamos a comentar el Círculo Secreto de es este asunto con Juan José Sánchez Toro. Vamos a tener también eh, Mundo Bizarro. Vamos a irnos a Galicia y vamos a conocer algo más sobre. ...el mal de ojo y vamos a tener también... ...Eureka Comado Martínez y muchas otras cosas... ...en una hora de programa que comienza ahora mismo... ...y que va a comenzar antes de tirar de la manta... ...con nuevas pistas para conocer... ...al personaje oculto de esta noche. Recordamos que teníamos un navegante... ...que es un navegante español famoso... ...que desde pequeño se enroló en barcos comerciales... ...y también en barcos pesqueros... ...y aquí va la segunda pista... ¿Quién puede ser si al estar perseguido por la justicia se enroló en una expedición incierta? Las opciones que os damos son Álvaro de Bazán, Juan Sebastián Elcano y hermanos Pinzón. Ya sabéis que tenéis que escribir al correo rosapuntovientos.es o también en Twitter almohadilla rosavientos. De todos los que acertéis, uno de vosotros conseguirá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 Y todo el mundo puede responder antes de ya en almohadillo de Rosaventos. Es la tierra una granja, una granja humana, una granja de alguien. Dos y doce minutos.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 Hombre, en Francia, espera, en Estados Unidos... Es, espera, espera este, como te, te, te va a relatar a contar, cómo es. Va a saber cómo, me parece que no, por lo no, menos no, que se güey, sepa, pero espera. El procedimiento evidentemente no es el mismo. Destruir la vida profesional personal de alguien también existe bueno, en es, Occidente. Pero eso se hace sin necesidad de que sea. La cuestión es que lo hace un ah, gobierno que ah, se supone bueno, que claro, te, que te tiene otra que otra representar. O sea, exacto, eso claro, es o sea, otra Y luego que tengas tú también canales para poderlo denunciar y para poder de, de alguna manera Defender, contrarrestar ¿qué? esa acción, ¿no?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 o de que diese sangre o que dejase de dar leche de, sin ningún tipo de explicación, eran síntomas de que la vaca sufría mal de ojo. Hemos aprendido muchísimo sobre las creencias y sobre las tradiciones relacionadas con el mal de ojo en Galicia lo hemos hecho con el antropólogo Rafael Quintilla. Rafael, mil gracias por estar con nosotros. Nada vosotros. No gracias. Noches. y cincuenta y ocho minutos eh, continuamos en la Rosa los Vientos y en unos instantes nos iremos a noticias y eh, conoceremos eh, la actualidad segunda cero y después eh, continuamos una hora más en la Rosa los Vientos una hora más en la cual Vamos a tener, entre otras cosas, a Amado Martínez, y nos hablará de autoestima en Ureca. Vamos a tener también encuentros cercanos con José Luis Corral, el historiador que nos hablará sobre el CIT. El Callejón con José Manuel esquibano Hay e inundaciones en las costas, señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Todo esto después de las noticias y la actualidad Segunda Cero, que llega ya mismo... En las rosas vientos, insistimos, estaremos hasta las 4 de la matrimonialidad. El perro y el gato, un programa para los que tienen mascotas y los que no, para los que les gusta aprender, para los que quieren pasar un buen rato, un programa para todos los públicos, noticias, curiosidades, consultas, concursos y muy buen humor, como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez.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 sintonía de Onda Cero. Estamos hasta las 4 de la madrugada en La Rosa 200 Vamos a tener Eureka Comado Mano Martínez nos va a hablar de autoestima, lo que la ciencia sabe y conoce a propósito de eso, de la autoestima, autoestima en Eureka. Vamos a hablar de en en Encuentros Cercanos con un historiador fantástico, único, uno de los más grandes de nuestro país, José Luis Corral. Vamos a tener también cine, actualidad del séptimo arte, en el callejón con José Manuel Esquivano y señales del fin del mundo, con Javier Savillano. Pero antes resolvemos el enigma de esta noche, resolvemos a quién era, quién es el personaje oculto y quién ha resultado ganador. Claro, se atira toda la, la noche navegando el personaje, venga a, venga a navegar. Bueno, todos los candidatos tenían gran experiencia como marinos. Felipe II confió en Álvaro de Bazán, su empresa de la Gran Armada contra Inglaterra. De hecho, los cronistas afirman que si no hubiese fallecido el resultado, no hubiese sido un fracaso. ¿Qué pasa con los tres hermanos Pinzón? Pues que se hicieron muy famosos con la aventura de Cristóbal Colón. De hecho, Martín Alonso y Vicente Yáñez fueron los capitanes de las carabelas Pinta y también La Niña. ¿Pero quién es nuestro protagonista de hoy? ¿Conocéis a Sebastián Elcano? Muchos de aquí seguro que sí. Tuvo grandísimas aventuras y vivió cosas que son dignas de contar. Juan Elcano comenzó a temprana edad como marinero. Logró comprar su propia embarcación y en un momento dado tuvo problemas porque no podía pagar a la tripulación. ...finalmente no le quedó más remedio que vender el barco... ...y resulta que incurrió en un delito... ...ya que había una ley vigente en la época... ...que prohibía vender embarcaciones armadas... ...a extranjeros en tiempos de guerra... ...así que buscado por la justicia... ...resulta que se entera de la expedición de Magallanes... ...y se enrola en ella... ...y todos sabemos que gracias a El Cano ...se logró finiquitar con éxito... ...el primer viaje alrededor del mundo... ¿Y por qué hemos hablado esta semana del Cano? Pues resulta que ha sido nuestra protagonista porque gracias a un documento traducido que pertenece al grumete desertor Martín de Ayamonte sí. se ha sabido que Juan Sebastián del Cano impuso su criterio para decidir la ruta con la que dio la primera vuelta al mundo por encima del rumbo defendido por dos de sus hombres de confianza, el piloto griego Francisco de Albo y el maestre Miguel de Rodas. Bueno, pues uno de los traductores del documento se llama Tomás Maz. Tom ha explicado que el cano, sin mal rollo con sus oficiales, o sea que lo llevó muy bien, hizo que prevaleciera su criterio por miedo a los vientos monzones. Y precisamente eso fue lo que acertó de lleno para que el éxito de la expedición resultara genial. ¿Y quién es el ganador o ganadora esta noche? Pues damos la enhorabuena a María Belén García, que ha escrito en rosa.vientos.es y ha acertado que efectivamente nuestro protagonista era Juan Sebastián Elcano formulábamos una pregunta, hemos eh, debatido, hemos hablado sobre ese tema bastante en el círculo secreto es en la tierra una granja, una granja humana y con un ejercicio metafórico, metafórico importante, Dart nos dice con Almadía Rosavientos en Twitter claro que es una granja está llena de gallinas Muy claro, ¿no? Y de zorros. Sí, sí. Sí, sí pero para hacer una granja se faltan gallinas. ¿sí? Y los zorros son. Los rebelión, manda, rebelión la, la... en la granja. Muchas más cosas. ¿eh? Desde ahora mismo, en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno cardeñosa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 bajo su bandera. Hay una escena muy mítica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 se hizo eh, un cuadro que es por ahí muy famoso vestido a la manera del Cid como si fuera una especie de Cid revivido cuando el año cincuenta y ocho mil y si no recuerdo mal se levantó y se dirigió ese monumento esa estatua a caballo del Cid allí junto al paseo del Esporón al hito de la Diputación Provincial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 Y además eh, vamos a coincidir con él, con José Luis Corral Dentro de siete días en el comienzo del Congreso El Poder Oculto en nuestra historia José Luis Corral es uno de los conferenciantes Es uno de los ponentes eh, también Va a estar Pepe Rodríguez, Juan José Chav Sánchez Oro Cristina Martín Jiménez hablando de Bilderberg. Corral va a estar hablando de los templarios, el poder de los templarios. La información sobre este congreso se encuentra en la página web de la revista Historia de España y el Mundo. Cualquiera lo puede comprobar esa información. El 16 y 17 de noviembre se va a celebrar en Madrid ese congreso. José Luis Corral es uno de los conferenciantes. La Rosa de los Vientos en Onda Cera. El Callejón del Escribano. Cine, actualidad en Del séptimo Arte, como siempre, aquí en Las Rosas Vientos, con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel, ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, ¿a ti cómo te gusta viajar? <risa> pues mira, curiosamente, a mí me gusta viajar en tren. ¿En tren? ¿Por qué? ¿Qué pues es lo que tiene? Qué. Pues Tiene, tiene magia, que... ¿eh? Tiene magia, es sí. muy cómodo, se ve el paisaje muy bien, se ve a la misma altura del paisaje, no desde arriba, que es una cosa que me pone muy nervioso y además no tiene uno la responsabilidad que tiene conduciendo su propio coche, que también es una manera interesante de viajar. Pero ya que me he preguntado la preferida, en tren. ¿Y por qué pregunto? Bueno, pues eh, porque se acaba de estrenar una película que se titula así, Las ventajas de viajar en tren. ¿Por qué tanto esfuerzo de libros y películas en parecer reales y si todo el mundo sabe que no lo son? Yo que soy muy fetichista. Pero tienes ni puta idea de lo que se cuece en el mundo. De mí no te vas, de mí no te vas a reír, ¿eh? De, sí. ¡De mí no te vas a reír! ¡De mí no te rías, eh! ¡Que te quede claro! ¡De mí no te vas a reír! Y en los trenes dan unos auriculares en los que no se puede escuchar sí. música porque no se escucha casi nada. Eh, son horribles, eh, pero bueno, eh, llévense auriculares, es lo peor de los trenes. Y se acaba. Seguramente, ahí, ¿eh? seguramente, es, es verdad que sí que es lo peor. Oye, esta peli ventaja de viajar en tren, te voy a contar un secreto, Bruno, antes de empezar. ¿Sí? Me ha pasado una cosa muy curiosa. Eh, yo tenía preparado para este para este programa un pack de estos que hago con un par de películas un par de películas españolas, esta del tren y El Hoyo, que es otra película española estupenda, muy interesante también, ¿no? Eh, y quería hacer pues como dos críticas cortitas para meterlas en el mismo espacio, ¿no? Bueno, pues cuando me he puesto a escribir la crítica de ventajas para viajar, de viajar en tren, la película no me ha dejado, no me ha dejado parar, ¿Ah, sí? me ha dejado hacer una crítica corta para incluir luego la otra y me ha salido nada más que esta, porque es que Eh, francamente, alguien me soplaba las palabras al oído y la película misma se ha revelado como única protagonista de la noche no lo he podido remediar fíjate, lo que son las cosas, en viajar en tren es el viaje clásico, pero es el viaje que también nos lleva a conocer el pasado y conocer el futuro Pues efectivamente, en esta película de Aritz Moreno, además, pasa de todo. La producción es de Juan Gordon y Leiria Pellaniz, junto con Mary Colomer, el guión de Javier Bullón y de Antonio Orejudo, que ha escrito también la novela original, y los protagonistas, pues muchos, Pilar Castro, Ernesto Alterio, Luis Tosar, Kim Gutiérrez, al que oíamos muy enfadado en el tráiler. Bueno, eh, Aritz Moreno ha hecho um, cuatro cortometrajes, y este es su primer eh, largo, Y la verdad es que se ha atrevido con un ejercicio de estilo de mucho calado. Bueno, la cosa empieza así. Elga, que es una mujer que es editora, pues viaja en tren. Luego sabremos que acaba de dejar a su marido en una clínica psiquiátrica, pero eso no importa todavía. Frente a Elga va sentado un hombre que de pronto entabla conversación con ella. Dice ser y llamarse Ángel San Agustín, el doctor San Agustín, un psiquiatra que puede ser quizá el que trate a su marido. Tampoco eso importa aún. El doctor empieza a contar una historia cuyo protagonista, Martín Urales de Úbeda, vuelve a casa hecho un Cristo. Viene de la guerra y, claro, pues cuenta cómo le ha ido allí, qué aventuras ha vivido y a qué personajes ha conocido. Entre ellos está la enigmática doctora Linares, que un día, ante su asombro, le contó toda su vida, en la que resulta que Cristóbal, bueno, o quizá... Eh, Leandro, o, o no sé si Emilio, no, Emilio no, Emilio, luego lo sabremos, es el marido de Elga, y así sucesivamente, el relato se enreda más y más como una madeja de subtramas que se va superponiendo unas a otras al estilo del manuscrito encontrado en Zaragoza, la película de Haas ¿no? eh, a lo largo de, de, progres de progresivos capítulos, dejando que el espectador vaya componiendo el tejido narrativo con los retazos de que dispone, en los que además no faltan las sorpresas y los golpes de efecto. Bueno, eso sí, alguno de los fragmentos quiebra voluntariamente o no el cuerpo de la historia, o me lo parece a mí, cualquiera sabe. En cualquier caso, sigue sin importar. La película es tan surrealista que vale tanto lo que se ve en la pantalla como lo que huye en el cerebro del espectador. Yo creo que los mimbres del relato están ya en la novela original de Antonio Orejudo, como decía, pero hay que ensamblarlos en una imagen que, sin perder seguramente esa esencia, se construya como un discurso autónomo. Desde mi punto de vista, Moreno lo consigue sobradamente, con un pulso certero, que es algo muy difícil en una obra como esta, con un feroz sentido del humor, y con la complicidad y la entrega de sus intérpretes que se ponen, del primero al último, a hacer las barbaridades que este viaje desastroso impone. Pilar Castro subyuga, Ernesto Alterio es un escapista alienado. Luis Tosar desmiente con la mirada lo que dice con la palabra. Kim Gutiérrez se crece sádicamente, he dicho sádicamente, como nunca lo había visto. Javier Botet y Magarena García protagonizan la más delirante historia de amor jamás filmada. Algo así como si Amelie se hubiera vuelto loca. En fin, que como dice el propio Aritz, su película tiende a ser como si Wes Anderson hubiera rodado el Club de la Lucha, con un resultado absolutamente marciano. Pues estoy de acuerdo, porque si Ventajas de viajar en tren no es, a lo mejor, una obra maestra, ni siquiera perfecta al 100%, sí que es una ópera prima muy prometedora por su ingenio, su velocidad de crucero, su capacidad transgresora y su enorme, enorme potencia visual, lo principal en el cine, Bruno. Enorme potencia visual eh, La que se puede comprobar en esta película Esta película titulada Ventajas de viajar en tren Y atención a la actualidad eh, Que nos presenta lo que puede ser el futuro Nos eh, presenta el camino Hacia el Oscar O hacia más de un Oscar Que puede tener Uno de nuestros eh, directores eh, Una de nuestras A ah, Almodóvar con dolor y gloria Bueno, de momento, de momento, lo primero que viene son los premios del cine europeo. Sí, pero yo la... ya, ya me he pasado, pero, <ríe> ya, ya. pero es que me parece que va a llevar el camino. Pues sí, Está es. iniciado, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, Bruno. En los premios del cine europeo, Dolor y Gloria acumula ya de momento cuatro candidaturas. Mejor película, mejor director, mejor guión y mejor actor, Antonio Banderas. Eh, la verdad es que... Eh, algo que estaría un poquito cantado si no fuera porque, claro, en una convocatoria de este tipo todo es posible, ¿no? Tenemos además eh, Buñuel el laberinto de las tortugas en la categoría de animación y dos cortometrajes, Sub de Sindra y de Christian Griff, eh, todos en, la, en, la, en este concurso de cine europeo, que se sabrá el próximo 7 de diciembre. La verdad es que los rivales de la película de, de, de Almodóvar eh, pues son complicados. ¿no? Está El oficial y el espía de Roman Polanski, que también tiene cuatro candidaturas, El traidor de Marco Velocchio, Los miserables de Lady lee la favorita de Jorgo Lantimos y system Crusher, de Nora Finsey Son todos eh, rivales de muchísima categoría. Cuando la de Polanski acumula también cuatro nominaciones, quiere decir que por ahí tiene que estar el peligro. Pero hay que recordar que la película de Almodóvar y el propio Almodóvar, y además Antonio Banderas, vienen avalados por un montón de premios a lo largo del año. De manera que yo te doy la razón. Empieza el camino hacia la candidatura, por lo menos la candidatura de los Úscar. Además, eh... Ese muy querido banderas en Estados Unidos eh, que yo creo que también es un punto a favor, ¿no? en esa carrera. No cabe ninguna duda, hombre, vamos a decir ahora que Almodóvar no lo sabe hacer. ¿no? Almodóvar lo sabe hacer perfectamente. Yo estoy casi convencido de que la peli va a estar en el último corte de las candidaturas al Oscar a la mejor película de lengua extranjera y ahí. Eh, Almodóvar, su hermano eh, Banderas, todo el mundo Sabe muy bien cómo manejarse en América Para que la película tenga la difusión Y la categoría eh, Que se reconozca la categoría que tiene De momento, el 7 de diciembre, los premios del cine europeo Alguno se trae el cine español Eso seguro ¿Y qué sabemos y qué podemos contar a la gente De este festival? Otro de los festivales que se están realizando en la actualidad Pues sí, otro de los festivales, como hay tantísimos, no podemos dar cuenta de todos, pero en este me llama la atención porque es un festival especial, el Festival Rizoma. Llega ya a la séptima edición, yo creo que ya es momento de dar cuenta de él, ya se consolida como una cita cinematográfica y además cultural, en el más amplio sentido del término. El Festival Rizoma es un regalo para la inteligencia del espectador. Empieza el día 13, el miércoles, y llega hasta el domingo 17, y se van a desarrollar decenas de actividades con un leitmotiv curioso, lo que llaman el doppelganger, es decir, el doble, los gemelos, el alter ego, las vidas y los mundos paralelos. Cuenta con una sección competitiva internacional que se llama Surrealismo Contemporáneo, en la que se van a ver seis películas procedentes de Canadá, Colombia, Estados Unidos, Gaza, Irlanda y España. Hay tres de ficción, The Sound of Silence, de Michael Timursky, que está inédita en España, Monos, de Alejandro Landers, que ya está premiada en San Sebastián y es candidata al Oscar por Colombia, y Dizzi Pursuit, de J. Álvarez, un creador total. Y además luego, tres documentales, La ciudad oculta, Antropoceno, la era humana, y Gaza, una película que cuenta un poco pues la historia, la vida de las personas que viven en, en, esa, eh, en ese territorio tan castigado. Se celebra también un homenaje a la cineasta recientemente desaparecida, Agnès Varda, a través de una exposición fotográfica de Ochi Reyes y de la exhibición de su última película, Varda por Agnès, la última película que, ha, que ella ha dirigido. La exhibición Plató-Doppel va a coger una muestra de artes multidisciplinares que estudian nuevos formatos narrativos Y por último, el programa se completa con una sección fantástica. Cuatro grandes películas afines a la temática central del doble. Inseparables, de David Cronenberg. La doble vida de Verónica, la obra maestra de Christoph Kieslowski. Enemy, de Denis Villeneuve. Y Nancy, la ópera prima de Cristina Croix, premiada en Sundance y en Sitges. La sede del festival, la Cineteca de Matadero, aquí en Madrid. Y además la Filmoteca y la Fundación Telefónica. Como digo, una cita... Vamos, para todos los aficionados al cine Al cine y a todas las artes La lista con dos factores en juegos El Super 10 ¿Qué sitúa esta semana? En el puesto número 10 Bueno, pues ya ha caído al 10 Adastra, Astra, la película de James Gray Con Brad Pitt, Tommy Lee Jones Siete semanas en la lista Vamos a ver si aguanta En el puesto número 9 Bueno, la película de la semana Una película española importante Una de las películas importantes del año La trinchera infinita La película de Aitor Arregui, John Araño, José Mari Goenaga Protagonizada por Antonio de la Torre Y Belén Cuesta Entra en el puesto 9 Parece que no es mucho Pero hay que decir que viene desde el 20 Ha saltado nada menos que 11 puestos de golpe En el 8 La familia Adams La película de animación de Greg Tiernan y Conrad Vernon Dos semanas en la lista repite posición En el puesto número 7 Pues también repite Maléfica, Maestra del Mal, La película dirigida por Joaquín Ronin Con Angelina Jolie, El Fanning Y Michelle Pfeiffer Tres semanas en la lista En el puesto número 6 Bueno, pues en el 6 despedimos precisamente A Dolor y Gloria La película de, Al de Almodóvar Que se nos va después de 33 años semanas de permanencia en el Super 10 con Antonio Banderas Pedro López Cruz bueno ¿qué vamos a decir? una de las películas del año sin duda puesto número 5 otra película española mientras dure la guerra 6 semanas en la lista ha subido un puestecito Alejandro Menávares el director Carre Alejalde Sandy Prego algunos de los protagonistas y oye 10 millones de euros de recaudación Ya en esta semana Puesto número 4 Esta película me encanta Bruno Día de lluvia en Nueva York La película de Woody Allen Cuatro semanas en la lista Ha bajado un puestecito Pero yo creo que no importa Seguro que lo recupera El puesto número 3 Pues también vamos a despedir ya a una de las grandes películas de la temporada Era una vez en Hollywood De Quentin Tarantino, con Leo DiCaprio, Brad Pitt, Mario Robbins Se ha ido ya por encima de los 12 millones de euros La verdad es que no está nada mal Puesto número 2 Parásitos, la película de Bong Joon-ho Una comedia, un drama, no se sabe bien Pero es una película coreana, una película extraordinaria Dos semanas en la lista y subiendo ...el puesto número uno en lo más alto... ...pues qué vamos a decir, aquí está el Joker de Todd Phillips... ...con el Joaquín Phoenix de protagonista... ...cinco semanas en la lista, todas arriba... 25 millones de euros recaudados ya... ...esta película es un cañón, la película del año... ...desde luego que sí, cuánta gente la ha visto... ¿Cuánto va a costar sacarla del número uno? Eh? Va a costar muchísimo porque en esta ocasión crítica... No hay pública, que sacarla de torzón, ¿no? Eh, sí, sí, lo que sea. Era junto, momento, claro. pero va, va a costar, ¿eh? Va a costar porque la película todavía lleva eh, cuatro o cinco semanas siendo la campeona de taquilla y eso quiere decir mucho. Campeona de tequila, la película de Fénix, de Joaquín Fénix, la película protagonizada por Fénix Joker, ha sido importante también durante este año, nominado cuatro veces en los premios del cine europeo, la película de Almodóver, Dolor y Gloria. Sin lugar a dudas, las dos protagonistas de este último tramo del año, esta segunda parte del año, son de ellos, ¿no? Efectivamente, yo creo que sí. Dolor y Gloria porque es nuestra película española que va a ganar los premios internacionales y Joker porque es la película del momento. No se sabía muy bien en su arranque cómo iba a funcionar. Tuvo quizá un arranque un poquito más dubitativo. Nada, nada. Duró dos días. A partir del primer fin de semana todo el mundo está de acuerdo en que esta película hay que ir a verla. José Manuel Esquibano, nos escuchamos en siete días. Efectivamente, aquí estaremos Bruno. Un abrazo.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 La Rosa de los Vientos vuelve mañana a partir de la una y media de la madrugada a las 12 y media en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Adiós. Son las 4, las 3 en Canarias.